Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Iniciamos este tiempo de comentario aquí en Radio Alama, en Internet, justo al terminar la presentación que ha hecho nuestro director, Juan Cabezas. Efectivamente, pues vamos a comentar ahora una noticia que encontramos publicada en alama.com. Sí. Concretamente está en la sección de artes marciales. Ah, muy bien. Una historia que nos llega a través del club Alama Ipon. Y es interesante, ¿eh? Porque mezcla la superación personal, en este caso con el karate, y una iniciativa del club que es muy... Bueno, muy simbólica y bonita, la verdad. Así es, la protagonista se llama Nuria Núñez Linares y su trayectoria nos vale un poco para ilustrar cómo el camino del karate, pues como otras pasiones, ¿no? Puede tener sus interrupciones, pero no siempre un punto final. Claro. Y además, vamos a conocer esa tradición tan particular que tienen en su club. Eso es. El artículo detalla el recorrido de Nuria, a ver cómo le pasa a mucha gente, pues se inició en el karate de niña. Ajá. Parece que por influencia directa de su padre allí en el dojo de Álama. Es un comienzo bastante habitual en estos de las artes marciales, ¿verdad? Sí, sí, empezar siguiendo los pasos de alguien cercano, la familia suele ser un motor importante. Exacto. Y parece que Nuria no era una alumna cualquiera, ¿eh? El texto la describe como aplicada, muy disciplinada. Con determinación, sí. Y con una notable determinación desde pequeñita. Cualidades que, bueno, lógicamente la llevaron a tener buenos resultados. Claro, no tardó en conseguir victorias en competiciones. Y esto ya nos dice que no solo tenía la técnica, que bueno, eso se da, por supuesto. Se espera, claro. Sino también ese espíritu combativo tan necesario y algo fundamental que mencionan, un cariño, un aprecio genuino por la disciplina del karate. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Llegan los estudios, las responsabilidades, el mundo adulto. Ya. Yeah. Y Nuria, pues, tuvo que hacer una pausa en su práctica. Es una situación muy reconocible, yo creo. ¿Cuánta gente ha tenido que dejar aparcada una afición, un deporte? Uf, muchísima. Por las exigencias del día a día, sí. Es un punto clave de la historia y muy fácil sentirse identificado. Totalmente. Pero el artículo destaca algo que, bueno, cualquier Quiera que haya practicado una disciplina así, con cierta profundidad, lo sabe bien. ¿El qué? Que en realidad nunca se abandona del todo. Ese vínculo, esa conexión, pues se queda ahí, latente, esperando el momento. Como una semilla, ¿no? Que espera las condiciones para volver a brotar. Y para Nuria, ese momento, esa primavera, para volver al karate, llegó después de ser madre. Una motivación potente, sin duda. Potentísima. El texto señala como dos motores principales para que volviera. Por un lado, eh, el deseo de ser un referente para su hijo. Un ejemplo de constancia, de pasión. Claro, eso tira mucho. Y por otro lado, algo más íntimo, la necesidad de reencontrarse con ella misma, con una parte esencial suya, de reconectar con aquella joven karateca que había sido. Y lo hizo, dio el paso, retomó el camino marcial, sí. y lo hizo, según cuenta el artículo, con humildad y un compromiso renovado. Quizás las mismas cualidades de niña, pero filtradas por la experiencia, ¿no? Claro, con otra perspectiva, consiguió el cinturón negro, el Kuro Obi. Un logro que en el karate y en muchas artes marciales tiene una lectura muy particular, no es el final del camino para nada. Más bien se considera el verdadero comienzo. El artículo lo capta bien, ¿eh? No es solo una meta, es el inicio de una nueva etapa. Es volver a la base, sí, pero con una perspectiva más madura, más consciente. Es una forma muy profunda de entender el aprendizaje, ¿verdad? No es llegar a la cima y ya está, sino estar preparado para empezar a escalar de verdad. Exacto. La historia de Nuria viene a confirmar eso, que el karate, entendido así, no tiene límite de edad, ni un final escrito. Cada etapa, cada paso, incluso los que se dan después de una ausencia larga pues tiene su valor. Totalmente, refleja esa idea de aprendizaje continuo, de evolución personal y la experiencia acumulada fuera del tatami, en la vida normal por así decirlo, la afrontas con otra mirada. Desde luego y es justo aquí en este punto al alcanzar el cinturón negro donde entra en juego esa tradición tan especial del club deportivo Alamaipon que comentábamos antes. Ah sí. Una iniciativa que según leemos impulsó el sensei Antonio Mateo. Una tradición preciosa la verdad y cargada de simbolismo por cada nuevo cinturón negro que se forma en el club plantan un árbol. Es un detallazo, así que Nuria, como los demás karatecas que llegaron al Kuro Obi antes que ella en el club, pues tiene ahora un árbol plantado en su honor. Y con una placa, ¿eh? Con su nombre, un reconocimiento muy personal y que perdura. El simbolismo es muy potente, ¿verdad? En varios niveles. Cada árbol representa ese crecimiento interior del karateca, la perseverancia, la fortaleza mental, todo lo que se cultiva en el camino del budo. Quizás convendría aclarar un poquito qué es eso del budo por si alguien no está familiarizado. Buena idea, sí. Pues Dō se traduce literalmente como la vía marcial o el camino del guerrero, pero ojo, va mucho más allá del combate o la técnica. Es más filosófico, ¿no? Exacto. Implica un camino de autoperfeccionamiento ético, personal, a través de la práctica marcial. Es disciplina, es respeto, control, vamos, un desarrollo integral de la persona. Entendido. Entonces cada árbol simboliza ese camino de desarrollo integral y no es algo aislado, ¿eh? El artículo dice que ya hay más de una decena de árboles plantados. Sí, por más lo que llama. ...un pequeño bosque de los cinturones negros. ¡Qué bonito! Debe ser un lugar con una energía especial para el club. Me imagino que sí. Se convierte en una manifestación física, viva... ...de los valores que intentan inculcar en el tatami. El honor, el respeto, la disciplina férrea... ...la perseverancia ante las dificultades, el compromiso... Valores que, idealmente, van más allá del dojo... ...y se aplican a la vida. Esa es la idea. Hay una reflexión del dojo que cita el artículo... ...que me ha gustado mucho... ...Aprender a ser como los árboles. Es una metáfora fantástica... Muy adecuada además para el karate. Firmes en las raíces, que serían nuestros principios, la base técnica y ética. Claro. Flexibles ante los desafíos, como las ramas que se doblan con el viento, pero no se rompen fácilmente. Adaptarse. Adaptarse, sí. Y siempre en crecimiento, buscando la luz, buscando mejorar, aprender. Una filosofía muy aplicable dentro y fuera del tatami, como decíamos. Y fíjate, lo interesante es que esta tradición no se queda solo en lo simbólico, que ya es importante de por sí. ¿Ah, no? ¿Qué más tiene? Tiene una vertiente muy práctica. Es también un gesto tangible por el medio ambiente. Ah, claro. En estos tiempos que tanto hablamos de crisis climática, de cuidar el entorno, pues cada árbol plantado es una pequeña pero significativa contribución. Es literalmente sembrar futuro. Convierte un logro individual, como es sacarse el cinturón y negro después de tanto esfuerzo, en un acto que beneficia a la comunidad y al planeta. Es una forma muy elegante ¿no? de enseñar con el ejemplo. Sí. Que la práctica del karate también implica una responsabilidad más amplia, un cuidado por la vida. Exacto el árbol de Nuria como su propio camino revitalizado en el karate pues ya ha empezado a echar raíces y seguirá creciendo será un testimonio vivo de que el espíritu del karate, el verdadero budó no se rinde ante las pausas, al contrario que puede florecer incluso con más fuerza si cabe, la verdad es que es una historia muy muy alentadora la que nos trae el club Alamaipón demuestra cómo una disciplina individual puede conectar de forma tan natural y bonita con valores comunitarios y ecológicos, nos recuerda que el camino marcial en su sentido más profundo, no es solo técnica o combate. Es una filosofía de vida que aspira al crecimiento integral de la persona y a su integración armónica con el entorno. Para quienes quieran profundizar un poco más en la historia de Nuria y en esta iniciativa tan chula del club, pueden encontrar el artículo completo en la web, en alama.com. Solo tienen que buscar en la sección de Artes Marciales. Una lectura que merece la pena, sin duda. Es un buen ejemplo de cómo las acciones locales, cuando se piensan con corazón y con significado, pueden tener una gran resonancia. Pues sí, una manera muy inspiradora de de vincular el esfuerzo personal con el legado, con la comunidad y con el cuidado de nuestro entorno. Y con esta reflexión sobre la constancia, sobre el crecimiento que nunca para, ni el personal ni el de esos árboles. Pues cerramos este comentario. Nos deja pensando, ¿verdad? Sí, nos deja pensando en, bueno, ¿qué otras formas creativas podríamos encontrar para que nuestros propios logros personales dejen una huella positiva y duradera en el mundo que compartimos? Una pregunta interesante. Ahí queda esa idea flotando. Nosotros seguimos ya preparando más contenidos a Aquí para Radio Lama en Internet, como siempre, con la supervisión y la dirección técnica de Juan Cabezas. Juan Cabezas, que ahora nos acompaña en la salida con la sintonía habitual. Hasta el próximo comentario. Radio Lama en Internet y alama.com. Información para compartir.